Amigas y amigos, nuestro ciclo de programas sobre la Biblia ya ha llegado hoy a la quinta plática. Vamos a continuar nuestras exposiciones sobre la personalidad de algunos de los escritores divinamente inspirados que contribuyeron a la formación del texto sagrado. En el estudio anterior hice referencia a Moisés y hoy me dedicaré a David, el poeta de los Salmos, que desde humilde pastor de ovejas llegó a ser rey de Israel. David nació en Belén, unos diez kilómetros al sur de Jerusalén, en la misma aldea donde mil años después habría de nacer Jesús, el Hijo de Dios. Se lo menciona por primera vez en la Biblia, cuando el profeta Samuel visita al padre de David llamado Isaí, buscando un sucesor para el rey Saúl. El relato se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 10 al 13. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Poco tiempo después, el joven David llegó a ser famoso en Israel debido a dos circunstancias espectaculares. Una tuvo que ver con sus dones musicales y otra con su destreza física. El mismo capítulo 16 del primer libro de Samuel, en los versículos 14 al 23, dice que el rey Saúl era atormentado por un espíritu malo y tan solo la música le daba algún alivio. Uno de los criados de Saúl, le sugirió que invitase a David, diciéndole, según el versículo 18, «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él». Ante esa recomendación el rey llamó a David, y la última parte del versículo 23 dice que David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El otro acontecimiento que dio notoriedad a David se narra en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y tiene que ver con su célebre pelea con el gigante Goliat, paladín del campamento de los filisteos. Creo que la totalidad de mis oyentes conocen esta historia, y por eso me limitaré a leer los versículos 45 al 50. Entonces David dijo al filisteo,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 huyeron. Como es lógico, el desenlace de este combate engendró la popularidad de David, que a partir de entonces se ganó la admiración del pueblo y la celosa antipatía del rey Saúl. Durante mucho tiempo David tuvo que defenderse de las agresiones del rey Saúl, viéndose obligado a huir de la residencia real. Esta enemistad produjo algo parecido a una guerra de guerrillas entre los soldados de Saúl y los partidarios de David. Finalmente, cuando Saúl murió en una batalla contra los filisteos, David fue proclamado rey de Judá, pero continuó la guerra civil porque los descendientes de Saúl no quisieron reconocerlo. Siete años y medio después, David llegó a ser rey de todo Israel y condujo a la nación a una de las épocas más brillantes de su historia. Los Salmos de David reflejan su profundo sentido religioso y sus tremendas luchas íntimas. David, como cualquier hombre, Cometió graves pecados, de los cuales tuvo que arrepentirse. Pasó por momentos de alegría y de tristeza como todo ser humano. Uno de sus mayores placeres fue alabar a Dios. Sus canciones y poemas están en el Libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, y por eso Él es uno de los más importantes autores divinamente inspirados. Antes de terminar nuestra plática de hoy, en tanto esperamos el venidero estudio, Permítanme leer unos párrafos de un poema de David, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así dice la Biblia.